Buenas noches, Bruno, buenas noches, Silvia, hola, hola, mi niño. A, a todos los oyentes. La verdad es que eh, mm -hmm. cuando apareció... Mucha gente desconocía Isla Graciosa, la mm -hmm. octava Isla Canaria. Eh, cuando decían, ¿está libre de coronavirus? Yo pensaba, bueno, yo lo conozco, ¿cómo no va a estar libre? Sí que no hay gente, ¿no? Pero es que hay bueno, muy poquitos, ¿eh? Bueno, hay sí que hay gente, sobre todo en los últimos años, ha ido aumentando un poco la población, pero fíjate que, que tiene como unos 700...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 que um, hasta ese momento la etiqueta de octava isla se la repartía Venezuela y se la repartía también eh, San Borondón, con lo cual pues hay cierta orfandad en este momento a, a nivel de nombre porque ya oficialmente la, esa etiqueta latina asignaba asignada la graciosa. Un lugar que yo recuerdo, yo he estado en ese sitio, una de las imágenes que me vienen a la mente cuando yo estuve ahí es y la soledad, eh, eso, eh, bueno, hay una localidad eh, central que digamos que toda la vida, mucho poca, pero toda la vida se hace ahí. Sí. Yo recuerdo sí. esa imagen, no hay carreteras eh, no hay asfalto, era tierra era arena, pues cómo iban las hierbas eh, por encima, esa imagen un poco del lejano oeste, de localidad eh, del lejano oeste, esa sensación es la que me dio, ¿no? Sí, bueno, La, la Graciosa ha sido una isla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 eh y el y, y, y, ¿Y ¿no? se recordaba un poquito a uno de los protagonistas ¿Sí? de lo insólito Totalmente. que en, en Twin Peaks, ¿no? ese Exacto. personaje alto que aparece en los sueños de la gente Cooper ¿no? exactamente sí. exactamente y bueno y por cómo se desarrolló toda la escena que era como mm. bastante onírica ¿no? en su conjunto y, y, bueno, y luego pues el, tiene, el, ¿tiene el, su misterión y el momento de coger e intentar conectar ese también en lo que le inspiró a Spielberg ¿no? en ET